Elche, Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Tenemos eh, casi 9 grados de temperatura y les damos la bienvenida cuando son las 9 en punto de la mañana a este programa de la glorieta. De Este lunes 16 de diciembre estamos a un día de la aprobación definitiva de los presupuestos municipales en el pleno de mañana y a seis días para el sorteo del gordo de la Lotería de Navidad. Y mientras tanto, las iniciativas solidarias en el Che aumentan durante estas fiestas familiares. A medida que nos acercamos a los días señalados de Navidad, la ciudad respira ese ambiente y se prepara para recibir este fin de semana la llegada de Papá Noel y la inauguración de su mercadillo navideño en el paseo de la estación donde ya se han instalado pues esas atracciones de feria entre las que se encuentra la pista de hielo de patinaje. Teleelch también se suma a esas campañas solidarias lo han escuchado ustedes antes con un programa especial que realizaremos el viernes en directo desde la plaza del ayuntamiento a partir de las 10 de la mañana, sol y navidad, para recoger alimentos que entregaremos a los comedores sociales, ropa para un comercio justo y bicicletas que serán reparadas por alumnos del Instituto de San José de Salesianos para enviarlas a pueblos y aldeas de países en vías de desarrollo donde carecen de los servicios básicos como es el transporte. Y hoy en nuestro programa de este lunes en La Glorieta vamos a hablar en unos minutos con el secretario del sindicato. UGT, Ismael Senén, de empleo y de esa reforma laboral y del polémico artículo que está afectando a los trabajadores, el 52D, aquel que permite despedir por enfermedad a los trabajadores. También vamos a hablar con representantes de la Asociación de Vecinos del Barrio de Altavix sobre las iniciativas que están realizando y acabaremos el programa con el concejal de emergencia, Ramón Abad, quien nos explicará. La campaña de sensibilización emprendida por la policía local para explicar los peligros que conlleva el conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y por ser lunes, no olviden que a partir de las 10 de la mañana, un minuto menos o un minuto más, llegará nuestra tertulia deportiva, donde Paco Gómez y José Antonio González nos hablarán del Elche Club de Fútbol y de ese partido que disputó ayer contra Las Palmas, donde los frangivars, ...los frangiverdes pues dejaron escapar... ...no pudieron, dejaron escapar la victoria... ...y antes como siempre dedicamos nuestros primeros... 15 minutos a la buena música. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hoy nos arrancamos con un villancico... ...incorporado al repertorio del gran maestro... ...Camarón de la Isla, el cantaor gaditano... ...que revolucionó, ustedes lo saben... ...el flamenco, en el más puro estilo... No se olvidó de la música navideña y el rey del flamenco conmueve con su canto en Mira qué bonita es María. ¡La mamá. La sección de la música del cine, pues no puede faltar esta semana, una de las sagas más populares y seguidas de la historia del cine. Hablamos de la guerra de las galaxias, la madre de todas las franquicias cinematográficas. Una historia que comenzó en 1977 por George Lucas y que se ha convertido en una de las obras más influyentes en la cultura popular del último medio siglo y aún continúa ya que quedan días para que se estrene el último episodio de esta saga que ha durado 42 años y su música ha estado a la altura de sus batallas, intrigas políticas y duelos con espadas láser. Una fuerza que siempre nos acompaña. Pues esta es la banda sonora de Star Wars. Y en los clásicos del jazz volvemos a escuchar la voz del gran maestro Louis Armstrong... ...cuya música vuelve a ser más necesaria que nunca para reflejar ese acervo cultural... ...de un país, Estados Unidos, que vive con Donald Trump... ...demasiados episodios de políticas unilaterales. Nos quedamos con los referentes culturales que han hecho avanzar a este país... ...como Louis Armstrong y como esta semana es la antesala de la Navidad... ...hemos elegido un clásico el bello villancico de la Blanca Navidad. I'm dreaming of a wine Christmas Just like the ones I used to know. Well, the tree glisten, and children listen to hear slave bells in the snow. Our eyes in Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your рез sección de poesía hecha canción, hay un poeta universal, Pablo Neruda, que amó el amor de los marineros que besan y se van. Sus versos fueron escogidos por Joaquín Sabina para componer también esta hermosa canción. Para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana para. Que nada nos amarre Que no nos una nada Amo el amor de los marineros Que besan y se van Deja una promesa No vuelve nunca más En cada puerto Los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Desde el fondo de ti y arrodillado Un niño triste como yo nos mira Por esa vida que arderá en sus venas Tendrían que amarrarse nuestras vidas Por esas manos hijas de tus manos Tendrían que matar las manos mías por sus ojos ...abiertos en la tierra... veré en los tuyos... ...lágrimas un día... ...amo el amor de... ...los marineros... ...que besan y se van... ...amor que puede ser eterno... ...y... ...puede ser fugaz... ...en cada puerto...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 101.4 Teleel Radio Marca.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 ...con Rosemary Alonso. Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana... ...y en las portadas de todos los medios de comunicación nacional... ...hemos podido ver durante el último mes con cierta preocupación... ...la misma noticia que se repite... ...el aumento de despidos laborales por enfermar... ...y es que hay un artículo en el Estatuto de los Trabajadores... ...el 52D, que considera legal y objetivo... ...el despido por enfermar... En octubre, el Tribunal Constitucional avaló un despido de estas características y desde entonces las empresas se acogen a ese artículo para despedir a sus empleados de edad avanzada, mujeres y delegados sindicales. Parece que este es el perfil de los primeros que han comenzado a perder su trabajo por la aplicación de este artículo. Con nosotros se encuentra el secretario de UGT, de Ilche y del Baix Vinalopó, Ismael Senén. Muy buenos días. Buenos días. ¿Este artículo preocupa mucho a los trabajadores? Pues hombre, para nosotros, este artículo y muchos otros, ¿no? Pero este es uno de ellos, de los que con esta desgraciada reforma laboral que nos impusieron en el 2012, pues viene a, re, eh, a refrendar ¿no? Esa, eh, ese rechazo por parte de, de la Unión General de Trabajadores sobre, entendemos, puede ser que sea legal, pero para nosotros es muy injusta, ¿no? Eh, estamos hablando de que este artículo, no, es, no se inventa ahora, venía desde el 80, desde 1980 que se introdujo, pero tenía otros matices, ¿no? Por ejemplo, en aquel momento se hablaba de, los, de las bajas intermitentes, pero eh, en un asentismo de la plantilla, ¿no? Luego este fue sufriendo modificaciones, en el último, la última modificación fue en el 2010, donde se bajó del 5%, ...del total de la plantilla se bajó al 2,5... ...y luego ya fue el último retoque... Eh, ...que para nosotros ha sido una libertad empresarial... ...para hacer, eh, pues eh, enondar en algo para nosotros muy fundamental... ...que es la, la, la protección de la salud de los trabajadores... no ...donde introdujo este elemento para nosotros muy lesivo... ...y es donde, eh, según dice el artículo... ...por faltas de asistencia del trabajo... ...aún justificadas pero intermitentes... ...que alcancen el 20% de las jornadas hábiles... ...en dos meses consecutivos... ...siempre que total de falta de asistencia... ...en 12 meses anteriores al alcance del 50%... ...de las jornadas hábiles... ...viene a ser efectos prácticos... Eh, ...sobre una jornada de 40 horas semanales... ...pues que cualquier persona que haya tenido... ...intermitencia en dos meses... Eh, ocho jornadas... ...uno puede tener una gripe hoy de tres días... Eh, la semana siguiente o dos semanas tiene la desgracia de que tropieza, se rompe un tobillo o se hace un esguince pequeñito que tiene una baja de cinco o seis días y después tiene otro pequeño percance Automáticamente puede ser despedido por causas objetivas según este artículo. Son, puede ser despedido por bajas pequeñas. ¿Eso qué significa? Bajas, ¿Dónde está el límite? Bajas intermitentes. ¿De cuántos días estamos hablando? ¿De 20 días, menos de 20 En un días? periodo. De si, son, si superan los 20 días, no, no, se pasa, nada. no pasa nada. O sea, que Pero tienes si que tener una enfermedad muy grave para sí. que no te despiden. Tienen que ser bajas intermitentes en un periodo de dos meses, que no pueden alcanzar el 20%, que viene a ser, como decía, efectos prácticos... Uh -huh. Cualquier persona en dos meses que haya estado de baja uh -huh. intermitentemente ocho días, uh -huh. automáticamente puede ser despedida. ¿Y por qué empezamos a hablar de esto ahora, en 2019, cuando la reforma laboral ya había eh, pervertido este estatuto, este artículo, en 2012? ¿Por qué empezamos ahora? Porque, bueno, esto viene a través de, de un juicio que se produce en Barcelona, donde hacen, dijéramos, a instancia de hace que el Tribunal Supre, eh, Supremo se, se declare, ¿no? O, o, el Constitucional lo el declare. Constitucional, no, le hace ah. como una pregunta, ¿no? Ajá. Una empresa dice, oye, ¿es legal despedir es, a un trabajador por, por varias bajas? Ante dos? esa protección, ¿no? Entonces, el Constitucional lo que hace es decir... De hecho, hay cuatro votos en contra, dijéramos, eh, que no están de acuerdo con esta sentencia de los propios magistrados, uh -huh. donde dice de que ante esta situación... El, eh, El tribunal lo que hace, pues, eh, dar esa libertad empresarial. O sea, avala el artículo. Por eso decimos por eso las que empresas con esa se, se, se legislación de 2012 es legal, el artículo es legal, uh -huh. pero para nosotros es injusto. Pero hasta ahora no se estaba aplicando. No, para nada. Pero ahora que está avalado por el Tribunal Constitucional, dicen las empresas que sí. De hecho, nuestra primera eh, medida, y lo tenemos, estamos convencidos de ello, es que es una medida anticonstitucional. ¿Y estáis eh, en Elche? ¿Está ocurriendo? ¿Se está aplicando este artículo? Pues de momento que seamos conocedores, ¿no? Se están produciendo despidos, pero no de, en estos términos, ¿no? Claro, se están produciendo despidos y ustedes, desde los sindicatos, están denunciando que esos despidos parecen selectivos. Claro, eso está muy seleccionado a una serie de trabajadores, que por circunstancias, eh, pero creo que lo primero que cuando alguien le dan una baja es un, es un facultativo, Porque estamos hablando de, de bajas justificadas. Sí, sí, sí, o sea, estamos si te hablando te de ausencias despedir, justificadas. Que pueden despedir por enfermedades justificadas. Correcto. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? Porque lo que se produce con esta situación es una indefensión en la... Que por eso pensamos que es anticonstitucional, porque ataca directamente a la defensa y la protección de la salud de los trabajadores. Y, por lo tanto, no se puede entender cómo el constitucional puede entrar en esta materia y de decir que esto es legal. Claro, si hacemos una norma Que en su momento, por eso estamos exigiendo esa derogación, porque es muy lesiva para el conjunto de trabajadores. Pero lo están exigiendo en este último mes. Eh, Cuando ya. se ha producido... No, no, bueno, no, no tampoco es cierto. Venimos exigiendo ya, la no. derogación de la reforma laboral. Pero y sobre todo, en su totalidad. En su totalidad. Y si no conseguimos, porque nuestra misión es que se derogue la reforma laboral, pues se oye decir, ¿no?, que se derogarán aquellos aspectos más lesivos. Este es, es uno de ellos. Hay muchos más, pero este es uno de ellos, ¿no? Eh, estaba, estábamos diciendo que eh, los despidos que están ustedes contabilizando los sindicatos a nivel nacional eh, son despidos selectivos. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil? ¿Es el que yo eh, he avanzado eh, de personas mayores, eh, so, suelen ser mujeres y delegados sindicales? Pues desgraciadamente para nosotros cuando uno ataca directamente a, a, a la legislación y se le permite esa esa facilidad no con la con el la excusa de de la crisis y te dejan el abanico abierto pues es, empiezan a suceder esta, estas cuestiones no no solo el despido de eh, por ausencias justificadas sino incluso por trabajadores que como eh, te están dando facilidad en la contratación pues las, muchas empresas no todas o sea hay que decir que hay empresarios que hacen las cosas bien aquí lo que tenemos que hacer todos es señalar a aquel que hace las cosas mal y habrá que premiar ...a las empresas que hacen adecuadamente su función... ...que contratan en forma legal... ...pero se está viendo como hay una sustitución... Con ...continua de los trabajadores... ...venimos denunciando la contratación temporal que hay... ...donde se está sacando de muchas plantillas... ...a, a gente con una avanzada edad... ...que para nosotros es peculiar... ...porque tiene una experiencia... ...¿por qué motivo? Simplemente para poder contratar gente joven... ...que tiene unos salarios mucho más bajos... ...con contratos en prácticas... ...que al final suponen el 60% de, del salario de igual trabajo... Y, por tanto, para nosotros esto necesita una modificación urgente, ¿no? Pero si ¿se han sentado, porque no hay, el gobierno está en funciones, ¿se han sentado, hay algún compromiso por parte de los responsables políticos? Pues, hombre, para nosotros lo primero que nos sorprendió es que eh, el último acuerdo de la, de la negociación colectiva, que, que fue, que entendemos que es la mejor herramienta para que empresarios y representantes de los trabajadores puedan establecer ese marco, ¿no?, de diálogo y de trabajo, cómo eh, eh, viene el gobierno de turno y te implanta una serie de medidas. Vamos, si hemos llegado a un acuerdo los empresarios y los trabajadores, ¿por qué tenéis que implantar una serie de medidas? Al final, es, dijéramos, quitarle las puertas al campo. Y ya sabemos cuando a uno le, pone, le quita las vallas al campo lo que sucede. ¿no? Y Por lo tanto, para nosotros es muy importante que el gobierno que se configure eh, no vamos a acercar nuestro empeño de que esta reforma se ha demostrado que ha sido no solo injusta, sino lo único que ha hecho es precarizar el empleo, donde tenemos un montón de trabajadores con salarios muy bajos. Eh, vamos a exigir que siga el aumento de los salarios, porque se está demostrando que cuando los salarios suben, la gente consume, la gente tiene posibilidad de atender sus necesidades y la reactivación económica viene. Está demostrándose, por lo tanto, ese rechazo automático que hay a... A dejar, eh, dijéramos, esa libertad empresarial para hacer lo que estime lo oportuno, yo creo que es equivocadamente. ¿Y ustedes han intentado reunirse con la patronal para ver eh, que este artículo no se aplique? Pues sí, nosotros intentamos. De... Eh, de hecho, no se está produciendo demasiado. Esto ha saltado ahora, eh, uh -huh. dijéramos, en los últimos meses por sí. esta sentencia del, del Tribunal Constitucional. Pero ya le digo, estamos, eh, vamos a, a tomar medidas legales, vamos a hacer un recurso al Tribunal de Justicia Europeo incluso a la OIT. O sea, es porque estamos convencidos de que esto es anticonstitucional. Tú no puedes eh, poner por delante esa, dijéramos, libertad empresarial ante la protección y la salud de los trabajadores. Ustedes eh, han negociado mucho, Ismael, pero el problema está en que siempre han tenido ustedes problema a la hora de establecer que el absentismo entre patronal y. Pues no, y yo creo que el absentismo se produce. Porque, claro, el asentismo es una palabra así muy genérica, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es asentismo? O sea, podemos entender... al trabajo. Claro, pero podemos entender como sociedad que cuando una mujer da luz, ¿eso es asentismo laboral? Yo creo que no. Entonces, es donde tenemos que poner las cosas claras encima de, de la mesa, ¿no? Y, y asentismo laboral, para mí, debería de ser cuando uno está injustificado. O sea, cuando uno no va a su trabajo y sin justificar. Si tú tienes un permiso eh, reconocido legalmente, para mí no puede ser asentismo. Podrá ser... Eh, Menor eh, tiempo de trabajo, pero no se puede considerar como... Porque el asentismo, la gente, así, con esa palabra tan genérica, lo que entiende es que la gente no va a trabajar. ¿Pero por qué no? Cuando uno está enfermo, si como sociedad no entendemos que tiene que estar justificado que uno pueda sentar, eh, no pueda acudir al trabajo por razones de salud, pues, escucha, no tiene sentido, no sé, para qué estamos aquí, ¿no? No, desde luego... Ismael, vamos a hablar precisamente de esa reforma laboral. Ustedes van a continuar en el próximo gobierno que se forme eh, reivindicando que se derogue. No se ha conseguido. ¿Es imposible? Eh, ¿Los motivos? Pues sencillo. No se ha conseguido porque tampoco hemos conseguido tener un gobierno. Bueno, pero... Eh, lo primero para poder eh, legislar, yo no voy a hablar de... Necesitamos un gobierno, Ajá. sea el que sea, pero un gobierno que sea capaz de, de encontrar esa sinergia con los representantes, los trabajadores y con los empresarios, donde el marco de funcionamiento debe ser la nación colectiva y deben dejar a ese marco donde podamos eh, poder establecer esas herramientas. Lo que no puede ser es atacar a, a la negociación colectiva en, por la puerta de atrás, dijéramos, con reformas laborales donde eh, destruyen la nación colectiva, por ejemplo, cuando no negociamos convenios que introdujeron el artículo este de, de establecer como, principalmente, el convenio de empresa antes que el de sector, ¿no? Uh -huh. Porque, los claro, se, sectores eh, industrializados donde hay representación sindical son más fácil. Pero es que, eh, desgraciadamente, tenemos un país donde la, lo que abunda aquí es la pequeña y mediana empresa. Entonces, las empresas pequeñas no tienen capacidad, eh, ni, ni los trabajadores ni los representantes que tienen los delegados, muchas veces, de, de llegar a estos acuerdos, ¿no? Estamos terminando el año y hemos tenido el último mes eh, datos positivos en el paro, eh, ha ido descendiendo. Hemos tenido algún que otro mes que ha aumentado. En definitiva, ¿cuál es el balance que realiza de, de el Che, Pues el balance es... El empleo en Elche. Para nosotros es... vamos ahí hay una pequeña mejora. Esos datos, por ejemplo, que hemos conocido este último mes de un descenso de 238, creo que son, concretamente... 238, 107 mujeres y 131 hombres es eh, a remarcar que 262 eh, son de la industria y esa diferencia es porque en la agricultura eh, ha crecido el, el desempleo uh -huh. en 78 personas entonces al final en la suma y la resta uh -huh. entendemos que hay 238 desempleados menos, de los cuales 262 son de ese sector industria quiere decir, se ha reactivado la industria también es de decir de que UGT y Comisiones participamos en, en los procesos de, de contratación público que se están estableciendo. Lo llevamos desde septiembre, septiembre octubre, noviembre y actualmente esta semana se está terminando, eh, desde el Servicio Valenciano de Empleo se pusieron en marcha un montón de programas de empleo público para jóvenes, para mayores, que son los llamados en siglas en Encujo, mm -hmm. eh, que es de Avalem Territori. Entonces, esto ha creado eh, un volumen ingente en muchos municipios de aumento de, de empleo, ¿no? Porque se ha generado, como decía, esta inversión pública en, en, para contratar este último, esta última subvención o este último programa ha sido eh, por el DANA, el conocido DANA, ha, ha provocado que desde, pues afortunadamente desde la generalidad hayan visto la necesidad de aumentar un programa de empleo para que los ayuntamientos puedan contratar eh, gente y puedan acometer pues, esa, esos destrozos que han habido por culpa de, de la gana. ¿no? Ajá. Esto supone pues, un aumento. ¿no? ¿Creéis vosotros, por... Sí, está afectado directamente, claro. Estamos hablando de que todos los municipios eh, de la provincia, no solo de la provincia, de la Comunidad Valenciana, desde septiembre, octubre, noviembre diciembre, tenemos todas las semanas procesos de evaluaciones para contratar personal en las administraciones públicas. Vale. 10, eh, 20, 30, 40 trabajadores en cada ayuntamiento. Con lo que están funcionando los programas de, de sí, empleo. Eh. Muchos de ellos son sociales, luego hay talleres de empleo. Y en Elche también. Y en Elche también. Supongo que la tendrán la excesivo sí, sí, trabajo sí. desde el ayuntamiento para poder acabar ¿no? eh, claro, esos programas. junto con, con los programas. agentes sociales estamos eh, baremando a todas esas personas bajo unos criterios. Pero ese trabajo que se da sigue siendo temporal. Claro. Estamos hablando, de, depende de qué programa hay programas es que tienen una durabilidad de seis meses otros programas que duran un año pero seguimos hablando siempre de trabajo temporal y por lo tanto ese es, eh, yo creo que el trabajo que tenemos de futuro, ¿no? recuperar, eh, el peso de la industria tiene que volver a, a estar presente porque es el que favorece esa claro. contratación, dijéramos, madura ¿Y cómo, ¿eh? cómo se ha movido la industria en 2019? a la hora de, de dar empleo, de absorber el paro o de destruir empleo Bueno, la industria, pues como otros sectores, pues va en función también de la temporalidad de la, de, de la estacionalidad. ¿no? Por ejemplo, de, pues en Navidades, por ejemplo, ahora viene Navidades, este mes se ha activado mucho la industria, además de estas contrataciones, como decía, de subvenciones públicas. El sector servicios también es un sector que ahora aumenta, pero el sector servicios estamos viendo cómo fluctúa continuamente. Dependiendo de. Eh, es la temporada el más castigado, el sector de servicios. ¿sabes? Sí, exacto, el sector de servicios es el que más fluctúa en la temporalidad de los contratos, porque viene la época estival, aumenta la contratación, termina la época estival, uh -huh. eh, aumenta el desempleo. Viene la época de Navidades, Semana Santa. Son ciclos que, si uno analiza años atrás, pues uh -huh. viene con esta misma. Y los otros sectores, el, de, el agrícola... ...sigue siendo como el de la industria... ...según las estaciones del año... La, ...tiene más baja, incidencia fluctúa. menos, exactamente... ...y el de la construcción, ¿qué está ocurriendo? Pues en la construcción, es verdad que ha habido un repunte... ...además yo creo que al final se ve, ¿no? Se ve que volvemos a ver en muchos sitios... ...pues las grúas, que son, dijéramos, la señal, ¿no? ...la fotografía de que hay actividad en la construcción... ...es verdad que ha habido un repunte... ...yo creo que ahí es donde decíamos, cuando vino la crisis que los sindicatos hablábamos de que era necesario, eh, hay que construir, pero con cabeza, hay que establecer un plan donde no puede ser esa burbuja inmobiliaria que nos llevó al desastre. ¿no? Por lo tanto, por supuesto que hay que, hay que proteger la construcción, pero no solo como lo entendemos como el ladrillo, porque es que la construcción abarca un montón de servicios y un montón de, de trabajos que pueden permitir pues, eh, no estar en esa temporalidad, porque al final tenemos fontaneros, tenemos carpinteros, eh, la construcción abarca un montón de de sectores que son necesarios también para el crecimiento económico. Y en cuanto a eh, los sindicatos, 2019, eh, ¿siguen ustedes teniendo menos, más eh, afiliados? Nosotros tenemos más afiliados. O sea, realmente nosotros lo venimos diciendo. Es evidente que ante una crisis eh, tan brutal como, hemos, como ha sufrido España, pues tuvimos una, una, una pequeña bajada porque la, la gente cuando no tiene trabajo lo primero que tiene que atender uh -huh. son necesidades y por lo tanto se quitan aquellas cosas, que es una, es una cuota baja, ¿no? pero al final la gente tiene necesidad y por lo tanto se quitan, pero estamos, te puedo decir que en aumentando, ya estamos en un nivel de aumento de la afiliación, estamos en, en torno al millón de afiliados y por lo tanto yo creo que no hay organización ni asociación uh -huh en España que tenga ese nivel de afiliación. ¿Y en Elche ya está comenzando a haber una mano de obra en las plataformas digitales, importante o todavía no? Pues hombre, las plataformas digitales están ahí, lo que yo no estoy en contra de las plataformas digitales, es otra nueva, es, es resurgir de otro nuevo proceso de, de trabajo, pero lo que sí que hay que ser vigilantes en cómo se establece este nuevo marco de trabajo donde lo que no se puede permitir Hay que ser también rápidos en legislar, por ejemplo, este tipo de actividades que surgen de repente y vemos cómo se ha utilizado al autónomo y a la mano de obra barata para, al final estamos hablando de plataformas muy grandes que tienen un grandes ingresos y repercute siempre en el bajo salario de los trabajadores. 2019 no ha sido el año para poder combatir la economía sumergida. ¿Se ha intentado sin éxito? ¿2020 cambiará la cosa? Pues nosotros estamos en ello. Nosotros estamos trabajando, estamos entrando a formar parte de muchos consejos que se están creando en hechos se ha creado uno, recientemente firmé la semana basada en ELDA Consejo de la Formación Profesional en los Municipios para eh, integrar ¿no? y comunicar esa necesidad de empresarios, empresas con institutos y formación profesional y la administración y los agentes sociales que son los sindicatos para vincularnos y saber de verdad qué necesidades formativas tienen las empresas para poder ir canalizando esa formación necesaria, no cualquier formación, ya tenemos que ir un poco más, hay que ser más selectivos a la hora de que la gente vea, dijéramos, un final en su trayectoria ¿no? cuando alguien se forma, lo que está buscando al final de esa trayectoria es que esa formación que ha recibido le permita encontrar un trabajo estable y digno y por lo tanto, esa es nuestra finalidad yo entiendo que este año para nosotros va a ser un año de mucho trabajo, vamos a exigir un montón de, de cambios y de reformas, y sobre todo eh, vamos a exigir que para salir de esta situación, para que haya un aumento y un crecimiento de, económico tanto de Elche como de la comarca como de la comunidad, es necesario acabar con la economía sumergida. Para nosotros es una prioridad eh, que los salarios suban, que la gente se tiene que contratar en condiciones y si alguien no puede eh, mantener su empresa porque no, pues, lo que no puede ser es que nos aprovechemos con la excusa para tener a trabajadores en precariedad. Y, por tanto, nosotros estamos en esa lucha. Se ha creado recientemente, en septiembre, eh, el Observatorio eh, de la Economía Sumergida, el Observatorio del Fraude de la Seguridad Social, en Alicante, en la provincia de Alicante, del cual yo formo parte. También se ha creado otro observatorio de la Generalitat, que es el del de, trabajo decente. Y, por tanto, estamos estableciendo las mesas para empezar a atacar de, de fondo esta situación. Para eso hay que ligar la Administración con los agentes sociales y económicos, sindicatos y empresarios, para hay que hacer las cosas bien, para que las cosas luego tengan un resultado eh, que sea el propicio. ¿no? Pues por el bien de todos los trabajadores, esperemos que ese trabajo con, concluya de forma satisfactoria. Encuentren ese camino para combatir esa economía. Trabajaremos básica. para ello. Gracias Ismael Senén, secretario de UGT. 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 Material escano Aislamiento térmico acústico Material escano Para impermeabilizar Material escano Materiales Cano, Imprescindibles para construir En Carretera La Hoya En el 965 45 79 77 Y en materialescano.com Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche. La Glorieta, con y Alonso. Son las 9 y 42 minutos de la mañana y continuamos aquí en el programa La Glorieta cuando tenemos 10 grados y medio de temperatura. Les contamos que el pasado sábado la Asociación de Vecinos de Altavix realizó una visita guiada a su huerto, al huerto ecológico que gestionan desde hace más de una década en el huerto de La Cuerna, situado junto al Centro de Salud. Es un huerto que sirve de ejemplo para poder implantar este modelo de gestión en otros huertos de la ciudad, implicando así a las asociaciones vecinales en el mantenimiento y cuidado de nuestro palmeral Patrimonio de la Humanidad. A pesar del éxito del huerto de La Cuerna, el equipo de gobierno reconoce que aún no ha podido extender este proyecto a otros huertos, a pesar de las numerosas solicitudes. Para que nos cuente que es un huerto ecológico y social, hablamos con el presidente, precisamente, de la Asociación de Vecinos de Altavix, José Luis Sola. Muy buenos días, José Luis Muy buenos días. Hay que presentar que esta asociación tiene una historia de más de 40 años. Es quizá una de las más antiguas de la ciudad y nació en la democracia. Eh, sí, nació a los albores de, de la democracia y está entre las primeras asociaciones vecinales que se fundaron en, en la época. Y como tal, ¿han sabido ustedes apostar por un proyecto que es el huerto social o el huerto ecológico? Porque ustedes consideran que implicarse en el mantenimiento del palmeral es un, es un éxito garantizado para sí. conservarlo. Sí, efectivamente. Eh, la, el mantenimiento de, del huerto no solo tiene que ser una tarea del ayuntamiento, sino que tienen que ser los propios vecinos los que se impliquen en, en el cuidado de, del, del patrimonio eh, del patrimonio de la humanidad. Que esto es un claro ejemplo de que los ciudadanos y las ciudadanas puede implicarse directamente en la gestión diaria de los asuntos públicos. Pues veamos eh, estos 10 años o 12 años desde que ustedes pusieron en marcha el proyecto, eh, ¿qué, ha, ¿qué resultados han obtenido? El huerto de La Cuerna, ¿en qué se ha convertido? Bueno, pues el, el huerto de La Cuerna hace 12 años, la verdad es que era un, un espacio degradado del barrio donde pues, convivían restos de botellones, jeringuillas pues basura, una degradación máxima que pues era una parte un poco fea del barrio y la asociación pues decidió intervenir, esto copió un proyecto de huerto urbano de, de otras ciudades porque hubo miembros de, de la asociación en aquel tiempo que visitaron otras ciudades y vieron lo que era un huerto urbano y vieron que era un un ejemplo que se podía llevar al barrio y que además convertiría un espacio que estaba muy en muy malas condiciones, pues es lo que se ha convertido ahora, en un espacio saludable, con un ocio responsable para gente mayor, para niños, para la universidad y, y donde conviven eh, personas de diferentes edades, ¿Qué? compartiendo mm -hmm. sus proyectos y sus valores, su, sus ideas… ...y sus opiniones. Eh, ¿cómo, ¿Qué hacen en el huerto eh, urbano de La Cuerna? Bueno, lo primero que hay que decir... ...es que el, el huerto urbano... Mmm, ...aparte de cultivar... Lo que, es, ...lo que es el cultivo... ...no es lo importante para nosotros... ...sino que lo, lo importante es... ...que gente que, no, que no a lo mejor no salía de su casa... ...pues pueda tener una, un, un medio... ...para poder relacionarse con otras personas... Que, personas que por ejemplo sirve también eh, como terapia pues, porque con, cuando se cava se, se planta se están se están moviendo todas las articulaciones del cuerpo entonces es un, muy bueno para la salud el mantener ese tipo de el tipo de, de, de, de las articulaciones y del cuerpo que esté pues que uh -huh. esté en funcionamiento pero cómo se gestiona este huerto a quién a quién les permiten eh, plantar cómo se hace eh... ¿Cómo lo gestionan ustedes? Bueno, es un huerto socializado. Eh, nosotros tenemos lo que es la, todo lo que es la herramienta, los tratamientos, son, es colectivo y son los mismos usuarios los que se regulan. De hecho, tienen un autorreglamento, como tienen, está, están divididos en grupos de trabajo y cada persona o cada grupo de trabajo realiza una función en el huerto. Pues hay gente que se dedica, por ejemplo, de, al arreglo del del vallado, otra gente que se, re, se dedica a la fumigación, otra gente que se, ar, se dedica a los a arreglo de los caminos internos del huerto, otra gente que está en el, en el recién inaugurado eh, invernadero, donde tenemos un grupo de semillero, un grupo de compost, hacemos nuestro propio compost para, para mantener el cultivo. Usted de, a, acabo de oír en, en una de, eh, acaba de decir que la universidad también está implicada. ¿De qué forma han implicado ustedes a la UMH? Bueno, pues las, la UMH tiene una parte de las parcelas de, del huerto pertenecen a, o están cedidas a la UMH y es allí donde desarrollan sus actividades de voluntariado medioambiental. Ellos hacen un curso dos cursos anuales, si no me equivoco, de, de agricultura ecológica y vienen allí a desarrollar sus prácticas. Sirve también pues, eh, para uh, prácticas externas, de, sobre todo de los alumnos de ciencias ambientales, que están muy concienciados pues, en la necesidad de, de cambiar el uh -huh. sistema de, este, eh, eh, intensivo de agricultura un a un, un sistema de, de agricultura pues, mucho más ecológico y más respetuoso con el medio ambiente. ¿Y quién puede entrar en el huerto? ¿Quién puede colaborar o ser un participante de este proyecto, de este huerto urbano? ¿El que quiera o son ustedes los que deciden, según un criterio o un baremo, eh, admitir las bueno, solicitudes? Bueno, hay tres. Hay tres eh, digamos que hay tres partes del el huerto. Una parte son los huertos de ocio, otra parte son los huertos de. ...los huertos de la universidad... ...y otra parte son los huertos de los colegios... ...además unas parcelas que tiene la asociación... ...que son de intercambio pues con otras asociaciones... ...o con personas de la asociación... ...que estén muy interesadas... ...en el desarrollo de la agricultura ecológica... ...para las parcelas de, de los colegios... ...pues son simplemente la organización de los colegios... ...van mmm, dos colegios del barrio... ...el Colegio Miguel de Cervantes... ...y el Colegio Víctor Pradera... ...los alumnos de sexto curso... ...y allí pues desarrollan la, la función... ...pues desarrollan la función de cultivo y luego eh, ellos se comen su propia, su propia verdura, pues la cultivan y luego se la comen, con lo cual uh -huh. es, para ellos es una satisfacción. Y luego las parcelas de ocio, eh, los criterios que se siguen es que tienen que ser ciudadanos empadronados en Enche, que sean pensionistas, y eh, el, único, el único criterio no hay discriminación en cuanto…, sí que hay un criterio de discriminación en cuanto se valora que la persona viva en Altavich, pero si no hay personas que estén en Altavich, entran desde de, de todo el barrio. De hecho, tenemos gente del Toscar, tenemos gente de carru del Sector quinto del Pla, del uh -huh. Centro... O sea, que es un huerto que, que representa a la ciudad bastante bien. Eh, digamos que es un proyecto que ha unido, cohesionado el territorio, los barrios, hay mucha participación. Eh, ¿Usted define este proyecto como éxito...? Sí, eh, indudablemente. Y si, indudablemente. Y si es un éxito este proyecto, eh, supongo que otros barrios, otras asociaciones habrán querido aprovechar sus huertos degradados para convertirlos en, en ese espacio de mestizaje intergeneracional en el que lo han convertido ustedes. ¿Por qué consideran que todavía no se ha podido copiar o extender este proyecto a otros barrios? Bueno, pues yo, yo creo que sinceramente que debido al motivo de la crisis, eh, la, falta de, la falta de recursos económicos por parte de, del ayuntamiento que ha ralentizado todo este tipo de, de iniciativas, supongo que también ha tenido que ver pues, eh, en un momento duro de la crisis pues también con un cambio de color en el ayuntamiento que era reticente a apoyar a este tipo de, de proyectos. Eh, desde el equipo de gobierno se asegura que también es que mmm, con la ley de protección de los huertos dicen que es más farragoso mmm, permitir estas actividades o estos usos. ¿Ustedes tuvieron problemas en este asunto? Pues yo no recuerdo. A ver, hubo que esperar, hubo que esperar. Eh, también hay que tener en cuenta que nosotros estamos dentro de, entramos dentro de un huerto pero no formamos parte de lo que serían los huertos del patrimonio de la humanidad con lo cual es posible que los trámites en nuestro caso fueran mucho más sencillos porque no, porque no estábamos en huertos del patrimonio de la humanidad. O sea, el huerto de la cuerna no está dentro del palmeral histórico. Exacto. Con lo que no le afecta la ley de protección del palmeral o la, las leyes de patrimonio de la humanidad. Pero sí, por eso eh, sus vecinos... ...de la Asociación del Raval quizá tengan ese problema, ¿no?... ...porque ellos sí que querían copiar el modelo de ustedes. Sí, de hecho están trabajando y colaborando con nosotros... ...tienen varias parcelas en las que están desde, desde, varios, desde hace varios años... ...que están aprendiendo, pues un, esta es un grupo motor... ...que se dedica a aprender eh, lo que es el, el uso de... ...o sea, la, por un lado... ...lo que sea la parte de organización interna del huerto... ...y por otro lado pues también el, el, la, lo que sería la agricultura en sí. ¿Ustedes pueden entender el barrio de Altavix sin ese huerto de la Cuerna... ...tal y como lo han gestionado? Ahora mismo no, ahora, ahora mismo no... ...es una cosa que yo cuando, cuando voy al huerto y viene gente... ...ya sea del barrio o de, o de otras partes... Le digo, mirar el color de las palmeras de esa parcela y mirar lo, el color de las palmeras de esta parcela. Es que, es, es que no tiene nada que ver una parcela que esté cuidada con una parcela que tenga unos cuidados mínimos. ¿Y ustedes no tuvieron ningún problema con las plagas, ni con el picudo ni la paisandicia? Sí, con, la, con el picudo rojo sí que tuvimos problemas. Ese es uno de los beneficios, porque nosotros enseguida que veíamos picudo rojo ya al ayuntamiento. Okay. Al estar pendiente, al, al haber siempre gente en el huerto... En el momento que se veían picudos rojos o se veían entrar a palmeras, se comunicaba que, que, que, había plaga, que había plaga. seguramente era posible que hubiera alguna una plaga. Y por ese motivo son pocas las palmeras que se han caído en, en esta zona del barrio y las que se han quitado, muchas han sido porque eran ya sumamente altas y eran y suponían un riesgo para la seguridad. José Luis, Sola, no hay más tiempo, sí, pero sí me gustaría, eh, ustedes como Asociación de Vecinos tienen más actividades, ¿no? Sí, por supuesto. Este año, de hecho, estamos innovando un poquito y estamos haciendo un curso de, de inglés, un taller de conversación eh, de inglés todos los martes y también hacemos un curso de, de, de español para extranjeros. Eh, ¿Dónde están ustedes? ¿La sede? Pues nosotros estamos en la calle Bernabé del Campo La Torre, número 26, justo en el Centro Social de Altavis. ¿Y tienen futuros para 2020? Eh, eh, ¿proyectos, disculpe, fut ¿Tienen proyectos futuros para 2020? Sí, vamos a empezar el día 5 con, con una, un baile roscón de Reyes para el barrio y luego más adelante estamos trabajando en varias propuestas ...que iremos desvelando poco a poco. Altavix, ¿cómo, eh, este barrio de Altavix, ¿cómo lo definiría usted? Porque pues, hay muchas asociaciones vecinales, no están ustedes solos. Hemos visto cómo hay de comerciantes, hay una zona de expansión, está creciendo... ...con la Plaza de Castilla, la zona nueva de, del Estadio Martínez Valero... ...los centros comerciales que van a abrir. Eh, es un barrio eh, que tiene mucha proyección de futuro... Sí, la verdad es que Altavix siempre ha tenido una, una proyección de futuro, es un barrio muy participativo. De hecho, eh, la Asociación de Comerciantes, que se ha creado hace un par de meses, pues nosotros hemos colaborado con ellos activamente, de hecho se están reuniendo en nuestro, en nuestro local. Muy bien, pues José Luis Sola, muchísimas gracias como presidente de la Asociación de eh, Vecinos eh, Obreros de Altavix. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy lunes. Gracias a vosotros.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 You ah.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 Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con Rosmar Alonso. Son las 10 en punto de la mañana y nosotros comenzamos esta segunda hora del programa La Glorieta con la tertulia deportiva de todos los lunes con nuestros compañeros Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ross, buenos días. Y con José Antonio González, muy buenos días. Muy buenos días, Ross. También damos la bienvenida a quienes nos están viendo ahora desde la señal de Teleelch. Eh, gracias por la atención que siempre nos prestan a los telespectadores de Teleelch y a nuestros oyentes de Teleelch Radio Marca. Pues bien, en esta tertulia deportiva, en este lunes 16 de diciembre, cuando estamos casi a punto de finalizar el año, pues tenemos que hablar de otra vez eh, un ojalá, ojalá el Elche hubiese ganado ayer. Paco, ¿dejó escapar la victoria? Bueno, podemos titularlo como que dejó escaparla, como que no supo cerrar el partido, eh, nueve minutos tontos, bueno, encajan muchos titulares, pero la verdad es que ayer el Elche estuvo durante muchos minutos en playoff y muy lejos ya del descenso, porque en el descanso se marchó ganando 2-0 Con unas sensaciones muy positivas. Eh, porque enfrente hay que reconocer que. bajo mi punto de vista. Las Palmas es el mejor equipo que ha pasado por el Martínez Valero. Jugó francamente bien. Incluso con el 2 a 0. <coughs> pudo haber marcado algún gol. Pero apareció, como siempre, la figura del portero del Elche Garbadía. con eh, intervenciones sensacionales. Pero el Elche manejó bien la primera parte. tiró de manual para jugar a la contra. porque el balón lo tuvo mayoritariamente el conjunto insular. ...pero fue eficaz, marcó de penalti el 1-0... ...luego llegó en una gran jugada al contragolpe el 2-0... ...y daba la sensación de que esa victoria no se le escapaba... ...pero en el segundo tiempo, pues entre que el cuadro Canario... dio un paso al frente y el Elche dos para atrás... ...pues se metió muy atrás, empezó a sufrir... ...hasta que llegaron los goles, además... Eh, ...goles evitables, porque el segundo es un autogol... ...se lo metió un defensa del Elche en intentar despejar... ...en tres minutos Las Palmas marcó el 2-1 y el 2-2... Y luego el 3-2, porque en nueve minutos le dio por completo la vuelta al marcador, eh, la Unión Deportiva Las Palmas, el 3-2 con suspense, porque es un remate de cabeza que entra, el portero la saca, el árbitro no da el gol, pero interviene el VAR, y en las imágenes se ve con claridad que la pelota sí rebasa por completo la línea de gol. Por tanto, 2-3, eh, la enorme ilusión que había eh, tras el gol de Hosan con el 2-0 y en el descanso se convirtió en... Desilusión, la gente se quedó muy chafada, el día en el que más aficionados han entrado esta temporada al Martínez Valero, 10.770, casi 11.000, bueno, una desilusión, pero bueno, esto puede pasar, el Elche llevaba seis partidos eh, sin perder, con una trayectoria magnífica, pero da la sensación de que cuando se asoma a lo verdaderamente bonito, pues ahí no le alcanza el nivel, ¿no? Hay otros que son mejores y eso es un poco lo que pudimos ver ayer. ¿Cómo tuvisteis que sufrir? Pues... Eh, según cuenta Paco la crónica Es sufrimiento mm. puro sí, Sobre eso. todo en la segunda parte Sobre todo, la verdad es que la segunda parte fue casi un monólogo de, de Las Palmas, es verdad que el Elche se adelantó en los primeros 45 minutos eh, pues seguramente y prácticamente en las dos únicas ocasiones de peligro que, que generó en esa primera mitad, se volvió a adelantar muy pronto en el marcador gracias a una acción en la que el colegiado decidió señalar eh, penalti por una falta en un balón aéreo de Mantovani eh, pero más allá de eso el Elche la verdad que estaba haciendo bastante poco para, para conseguir eh, ponerse por delante en el marcador. Después pero... llegó el 2-0 con Josan, uh -huh. parecía que el partido uh -huh. casi, casi se podría estar sentenciado, pero la verdad es que no fue una buena segunda parte del Elche contra las Palmas. Vale, decís que no fue una buena segunda parte, pero yo creo que la estrategia de Pacheta de replegarse y no dejar escapar ese 2-0 eh, fue la acertada. Otra cosa es que no bueno. funcionó ante un rival que se creció cuando vio que... Fue lo, esa la estrategia, ¿no? En, se, en, según, en él, el... según él, no. Porque ah, le preguntábamos vale. si es que él ah, había, había ordenado meter al equipo atrás. Dijo que no, que quien le conozca en el casi dos años que lleva en el Elche, eh, el Elche siempre le gusta tener el balón. El pero problema... vosotros siempre lo habéis criticado porque dejaba escapar la victoria. Esto ya, le ha pasado también. Ya, Pero una cosa es dejar escapar la victoria por voluntad propia y otra porque el rival sea superior. Y en este vale. caso es que el rival fue muy superior. Cuando la pelota la tiene el rival... El Elche sufre mucho, porque el Elche no está concebido, no es un equipo hecho para defender. Hay equipos que saben defender. Uh -huh. El Elche no sabe defender. Sin balón sufre mucho. Y ayer tenía dos ausencias muy importantes, posiblemente de los dos jugadores que mejor saben tener la pelota, como son Nino e Iván Sánchez, que a última hora lesionados no entraron ni en la convocatoria. Entonces, si ante el equipo con más posesión de la categoría pierdes a los dos jugadores que mejor saben tenerla, pues todavía vas a tener más dificultades. Yo creo que Pacheta no ordenó que el equipo se, echó a, se echara atrás. Creo que el equipo, cuando vio el 2-0, a pues tiene ese exceso de celo de decir, esto ya no se nos va. Y entonces tiendes a meterte atrás, a defenderte, pero es un error grave, porque, insisto, el Elche no está concebido para eh, saber defenderse. Es un equipo al que le falta Esa experiencia, ese oficio, esa veteranía para saber eh, parar los partidos, para saber sacar de quicio al rival, para jugar ese otro fútbol que se dice más feo y ayer ayer en Málaga y en otros partidos porque es la sexta vez que el Elche se adelanta en el marcador y que no consigue ganar. Eso no es una casualidad. Como no es una casualidad que el Elche esté haciendo una buena temporada y esté más cerca del playoff que del descenso, pero lo de ayer no es una casualidad. O sea, cuando el Elche se pone por delante en el marcador, pues... Instintivamente, inconscientemente, yo creo que voluntariamente no, se mete atrás. Se mete atrás porque piensa que es la mejor manera de ese tesoro que no se le escape, esa victoria. Y bueno, pues al final eh, llegó el 2-3 y refleja que este equipo, bueno, pues cuando no tiene el balón sufre mucho porque <coughs> tiene errores de concentración. No, a ver, no tiene la calidad suficiente que sí tiene las palmas. Pero cuando ha dicho Paco que desilusión en la afición, ¿eso significa que decepcionó el Elche? Hombre, decepcionó tanto en cuanto que cuando te vas a, al descanso jugando en tu casa con eh, un 2-0, eh, claro que la afición, pues, ...prácticamente se ve con el partido eh, ganado... ...yo creo que de todos modos el resultado al descanso... ...tampoco reflejaba lo que se había visto... ...en los primeros 45 minutos... ...porque de no ser eh, una semana más por Edgar Badía... ...Las Palmas también merecía llevar eh, algún eh, gol... ...y en la segunda parte pues eh, Paco ha destacado la clave... ...que es que el equipo ilicitano no tuvo la pelota... ...es cierto que se mantuvo eh, dentro de lo que cabe... ...bastante bien en los primeros 15 minutos... ...de ese segundo periodo... ...pero a partir de ahí... Los dos eh, goles de Las Palmas eh, llegaron eh, muy pronto, incluso también eh, el tercero. Eh, yo creo que Tenemos que ver al final el lado eh, positivo, el partido en general yo creo que no fue bueno, pero te demuestra una vez más y, y da más valor, si cabe, a lo que ha ido haciendo el Elche en estas últimas seis jornadas, ¿no? que es pues, sacar puntos entre equipos eh, muy complicados. Eh. Y esta derrota, pensáis vosotros, que ya siendo muy retorcidos, le puede venir bien a Pacheta en su teoría de E, no vamos a pensar en el ascenso, sino en la permanencia. ¿Creéis vosotros que ese objetivo de un máximo accionista, de un nuevo dueño que quiere el ascenso por todas y de un entrenador que lo que quiere es hablar de permanencia eh, puede Hombre, girar eh, las tornas, eh, puede darle... Tu, entiendo tu pregunta, pero yo creo que una derrota no le viene bien a no, nadie. No, no, y claro. Menos, y, y menos a Pacheta. Ni menos a un no, entrenador no. que vive de los resultados. Pero, pero sí es cierto que le quita presión porque si ayer hubiera ganado... Hoy todo el mundo estaría hablando ya de que este equipo tiene que luchar por el ascenso. Entonces, en ese sentido, a ver, le viene bien, entre comillas, seguir yendo de tapado. ¿eh? Que no cuenten mucho con él. Ahora, por ejemplo, con Las Palmas sí van a contar, porque Las Palmas, esta fue, eso fue su cuarta victoria consecutiva, ya se mete de lleno en el, en el playoff. Entonces, por ese lado entiendo la pregunta, pero perder yo creo que no le viene bien a nadie, porque supone romper con una racha positiva, supone que ahora el futbolista pues ya no tiene la misma confianza que tenía en el último mes y medio, pero sí es cierto que nos vuelve a poner los pies en la tierra por si alguno pensaba más allá de decir, bueno, este es el nivel, hoy por hoy no le alcanza para estar de lleno en el playoff, sí para medio ilusionar a la afición porque si ahora gana en Albacete vuelve a acercarse a la zona de playoff y sigue estando lejos a pesar de la derrota está a nueve puntos a tres partidos del descenso entonces yo creo que la situación es que el Elche la gasolina le alcanza hasta donde le alcanza y demasiado que está ahí codeándose con los mejores durante toda la primera vuelta pero está claro que cuando llega la hora de la verdad pues por H o por B no le llega no, no, no tiene ese nivel que tienen otros clubes seguramente por el dinero ¿Por qué? Las Palmas tiene el quinto mejor presupuesto de segunda y el Elche tiene el quinto peor. Eso al final en el campo se nota. En el campo ayer la Unión Deportiva Las Palmas de medio campo hacia arriba tenía jugadores que cobran tres y cuatro veces más que los jugadores del Elche. El presupuesto de Las Palmas es más del doble que el del Elche. Eso se tiene que notar. ¿Cómo se notó ayer? pues el cuadro canario tuvo mucho más el balón porque tiene más capacidad técnica más talento en sus futbolistas se traduce también a la hora de marcar goles el que más pegada tiene entonces eso a lo largo de una temporada se nota y en un partido también se puede notar el Elche para estar ahí arriba ¿qué tiene que hacer? tener días extraordinarios y todos los días no van a ser extraordinarios de hecho ayer no fue un día extraordinario Las Palmas estuvo bien entonces cuando Las Palmas que te supera con creces en presupuesto está bien, tú tienes que estar muy muy bien si no estás muy muy bien no puedes ganarle y ayer es lo que pasó yo y creo que al final el fútbol es lógico y el dueño del elche Bragarni estuvo en Argentina ah, en Est Argentina siguen y hubo declaraciones Sí, no. Como siempre, de los entrenadores Pero de los solo jugadores. de Pacheta ¿Qué, qué, ¿Qué dijo de Pacheta y del entrenador y de, los, de Las Palmas? De Las Palmas y los jugadores del Elche también. ¿Qué, ¿Qué dijeron del Elche, los del de, rival? Pepe, Mal, Pepe Mel, el técnico del, del conjunto canario Habló muy bien del Elche Dijo, ojo, que no hemos ganado a cualquiera Hemos ganado un Elche Que de la mano de Pacheta lleva dos años Un año y medio muy buenos Es un equipo muy difícil de ganar Y hoy aquí Las Palmas ha ganado porque ha hecho las cosas muy bien Es decir, que puso en valor eh, la trayectoria del del equipo el hecho ahora mismo es un equipo mucho más respetado que a principio de temporada porque se lo ha ganado y en estos últimos días Bragarni ha hablado ha hecho comunicados Nada, cero cero de, cero o sea no sabéis las no. intenciones solamente lo que te contó José Sepulcre sí, lo que, en tu entrevista efectivamente porque a Bragarni solo le sacamos El día de la firma en el notario, de aprisa corriendo, pues ni se paró, se metió en el coche, en esos 50 metros desde el notario hasta su coche, le sacamos que, que iba a seguir con el buen trabajo de Sepulcre y poco más. Eh, escuché la entrevista, te doy la enhorabuena, Paco, de Sepulcre, ah, fue gracias. muy interesante, mm. pero sobre todo eh, me sorprendió que hubiese una cláusula, la reconoció: sí. que si esto no funcionaba, Sepulcre volvería. Sí, al. al refer... Esto me ha sorprendido mucho. En realidad. El no funcionar es el no pagar. Es decir, <risas> eh, los 22 millones que Bragarnik eh, paga por el paquete accionarial, los va a ir pagando en un periodo de tiempo entre 3 y 5 años. Si fallase en esos pagos, eh, automáticamente Sepulcre volvería a recuperar su paquete accionarial. Entonces, a eso se refería Sepulcre diciendo, sí, hay una cláusula, pero espero no tener que echar mano de ella. Lo normal es que si Bragarnik ya ha soltado eh, 2 millones y medio en verano, ahora va a volver a soltar dinero, más aparte tiene que ir soltando dinero de, ese, de esa compra, lo normal es que no sea para irse dentro de un año. Su apuesta es clara, y lo reconoció Sepulcre, ascender al equipo primera, donde de verdad es rentable, un equipo donde de verdad puede haber superávit, porque en segunda división, de, de, de segunda para abajo, números rojos, siempre. Y más con la estructura profesional que tiene el Elche Club de Fútbol, con el campo, en, fin, en primera división, sin embargo, tú fíjate, solo la diferencia de los derechos televisivos que es de lo que viven los equipos. El 80% de lo que viven los equipos son los derechos televisivos. En segunda, el Elche está cobrando entre 6 y 6 millones y medio, y en primera estaría cobrando entre 40 y 45 millones. Entonces dirá, bueno, sí, pero si sube a primera se va a gastar eso en plantilla. No, porque hay un férreo marcaje de la liga que te exige que en plantilla no te gastes más de, pongamos, 20 millones en plantilla. Entonces ya no puedes hacer las barbaridades que se hacían antes que cobrabas 40 en primera pero te gastabas 60, entonces de nada servía estar en primera, ahora no ahora cobras mucho más que en segunda por los derechos de televisión, aparte de por campaña abonos abonos, eh, eh, recaudación de, de las quinielas etcétera, pero sobre todo por la televisión con creces, multiplicas por 6 los ingresos pero ya la liga te exige que en la plantilla, que es el gasto más importante no te gastes más de X entonces primera división es lo que busca Bragarnik lo que buscan los jeques lo que buscan los sí, grandes inversores. Sí, te lo confirmó Sepulcre. Totalmente. La Arni quiere que el Elche suba a primera división. Con lo que las redes sociales, ¿qué reacciones hubo, eh, José Antonio, en las redes sociales? Pues respecto al partido de ayer, bastante tristes los aficionados y, y decepcionados, sobre todo por lo que se vio en los segundos 45 minutos en el Martínez Valero, ya te digo. Muy poquitas ocasiones generó el Elche y terminó siendo remontado por eh, Las Palmas. Así que en ese sentido, pues eh, sobre todo tristeza entre los aficionados aficionados del Elche, que eh, al descanso no lo olvidemos, eh, teníamos al equipo colocado en la sexta posición de, de la tabla y al final, pues bueno, nuestro gozo en un pozo. Y sobre la compra del Elche, eh, los aficionados, ¿cómo ven eh, esta evolución? ¿Cómo ven a Bragarni? ¿Se lo creen que realmente va a apostar? ¿Que puede esto resultar positivo para sí. el Elche? Mm, hay opiniones para todos los gustos Algunos sí que opinan que va a ser eh, Positiva la entrada De un nuevo inversor Al final como el propio propietario Todavía no se ha presentado Ante los medios y tampoco ha dado Declaraciones eh, pues desde que Se produjo la venta del club eh, Pues eh, ese asunto ha quedado Un poco eh, parado eh, Después hay otros aficionados pues que eh, Sí que eh, muestran Un poco de preocupación sobre todo por eh, Que todos los años de historia que tiene el club por primera vez esta es la ocasión en la que no va a estar en manos de capital ilicitano pero bueno, vamos a esperar a ver si Cristian Bragarni que antes de que termine el mes hace alguna comparecencia ante los medios y, y se presenta también y manda su mensaje a los aficionados del Elche ¿Confías en que se presente y rinda cuentas? A... a ver, yo lo primero creo que en el ambiente, en el entorno del Elche y la afición hay expectación, escepticismo e incertidumbre porque como Bragarnik no ha hablado públicamente y no ha declarado sus intenciones, pero creo que en el fondo la gente mmm, piensa que si este hombre ha entrado es para intentar que el Elche dé un paso eh, al frente y un salto de nivel, es decir, para a, apostar por primera división. Puede ser que ahora no, en el mercado de invierno <coughs> no se vuelva loco, que sería, yo creo que lo normal, respetando lo que funciona, intentar firmar dos o tres jugadores importantes, pero la verdadera apuesta de Bragarnik llegaría para la temporada próxima. Eso es lo que nos adelantó, por ejemplo, en Sepulcre. Yo creo que Bragarnik, que creo que ha cometido ya el primer fallo, y es el de no dar una rueda de prensa para presentarse ante su afición, porque esto, vale, sí es una sociedad anónima, es una empresa privada, pero mueve muchísimos sentimientos, mueve pues, los 12.000 abonados, más todos los que lo siguen diariamente. Entonces, yo creo que ese es el primer error que ha cometido. Pero dicho esto... Eh, creo que Vargarnik es más de movimientos que de palabras. Creo que no es una persona que vaya a dar muchas declaraciones, pero creo que va a saber moverse, me da la sensación, porque es un hombre de fútbol que maneja muy bien el tema futbolístico. No bueno, En vano dicen que es el representante más importante de Sudamérica y de Argentina y yo creo que él va, sus eh, movimientos más que con palabras van a ser con hechos. Ahí lo iremos uh -huh. enjuiciando. También te despejó esa duda que existía de si los que sepulcre había eh, introducido para llevar en, a, en marcha su objetivo de su plan estratégico, ¿iban a continuar o no? Y dijo que sí. por Bragarni, por supuesto, que serán ellos los que decidan si quieren continuar con el nuevo o no, o marcharse. Sí. Pero que eh, tienen asegurada la permanencia también. Sí, te refieres a los a dos directores, Patricia, Patricia Rodríguez, la directora general, Del tema económico, ya Nico Rodríguez, el director deportivo, existía más que la duda razonable de que no iban a seguir, porque lo normal cuando llega un nuevo dueño mete a gente de su Lógico. confianza. Y va a meter a gente de su confianza, pero por lo que dijo Sepulcre, los dos van a continuar, tienen hueco, otra cosa es que alguno se quiera marchar, pues porque le interese. Lo dudo porque tienen firmados cuatro años. Lo que sí que está claro es que el nuevo presidente eh, tendrá que nombrarse, ¿no? Sí, no hay, pre bueno, hay, hay, uno, hay un presidente que, que se llama Joaquín, no, en funciones no, no. hay un presidente oficial, que es Joaquín Buitrao, que por cierto será esta noche nuestro invitado en, en A Todo Gol, eh, porque no sabemos lo que va a durar, teniendo en cuenta que eh, supuestamente Bragarnic podría eh, nombrar a otro presidente, pero a lo mejor Bragarnic está muy centrado en la parcela deportiva y confía en los cargos que ahora que ahora mismo hay, como Buitrago, como Patricia Rodríguez, como Nico Rodríguez, no lo sabemos, no lo sabemos, pero sí es cierto que las preguntas que nos hacemos es si va a haber nuevo presidente, si será él, si pondrá a alguien de su confianza. Eh, ha venido con dos personas, Ricardo Pini, que es su mano derecha, un abogado eh, y empresario argentino, podría ser él, podría ser él hasta hace una semana presidente de Boca Juniors el club más prestigioso de Argentina eh, Angelici porque mmm, se ha presentado a las elecciones y no ha sido reelegido y Angelici estuvo aquí en el palco del Martínez Valero viendo algunos partidos del Elche porque parece que viene de la mano de eh, Cristian Bragarnik y por qué no, teniendo la experiencia que tiene como presidente de Boca podría ser el presidente del Elche en fin, hay varias posibilidades que se manejan Pero tampoco descarto yo que eh, el actual presidente, Joaquín, Joaquín Buitrago, se pueda mantener en el cargo. Desde luego que hay expectación y mucha incertidumbre mm -hmm. en estos momentos sobre el Eche Club de Fútbol. Pero lo que tenemos cierto, las certidumbres, vamos con ellas, es que el próximo encuentro, lo hemos escuchado en la cuña publicitaria hace, hace unos minutos, es mañana. Mañana mm -hmm. ya se juega la Copa del Rey. Sí, y además suele ser la mejor terapia. Para olvidar las penas. Sí, desde luego. Porque si no estaremos toda la semana dándole ahí al bombo con la derrota. Entonces mañana ya, de hecho ya hay rueda de prensa de Pacheta, a las doce y media para hablar de ese partido. Un equipo que no sale hoy, sale mañana. Lo que nos demuestra mmm, que a la Copa del Rey no se le da la misma importancia que a la Liga. Uh -huh. En la Liga siempre se viaja un día antes. Además, Pacheta va a llevarse, creo que jugadores del filial y va a poner a muchos jugadores no habituales, es decir, lo normal, porque el sábado hay otro partido muy importante, como es el del Albacete, en el Carlos Belmonte, en Liga, el último de la primera vuelta y el último de 2019, pero mañana en la Copa, teniendo en cuenta que es un tercera división, aun con tus suplentes, tú eres superior y tienes que demostrarlo. Entonces, bueno, eh, oportunidad para los San Román, Kio Danilo, Peremilla, jugadores que no están teniendo... Eh, Prácticamente protagonismo y mañana Copa del Rey contra la gimnástica segoviana, equipo de tercera división, allá en su estadio, a partido único. Lo bueno que tiene este nuevo formato en la Copa es que es emocionante. Aquí no puedes especular de hacer un buen resultado en la ida para en la vuelta. No, aquí no hay vuelta. O ganas o, o, ganas, o pierdes. Sí. O sea, aquí el que gane mañana pasa a la siguiente eliminatoria, que se jugaría en mitad de enero o queda eliminado. Claro. Pues así que bueno, pues mañana lo contaremos eh, desde allí, desde Segovia, con todo el equipo de Marcador, en una edición especial de Copa del Rey a las 8 de la tarde. A las 8 empieza el programa. El programa a las 8, porque el partido es a las 8 y media. José Antonio, eh, contra el Albacete, entonces, es lo más importante. Paco ha dicho que se lleva a, a quienes no están funcionando todavía muy bien, a los buenos, los va a dejar para... ...para este fin de semana... ...para el partido contra el Albacete... ...pero ¿qué plantilla? ¿Con qué plantilla juega... Eh, Pacheta para el próximo rival de, de Liga, porque hemos visto hemos escuchado, hemos escuchado que tuvo importantes bajas ayer Sí, tuvo hasta tres, no pudo participar contra Las Palmas, ni Iván Sánchez, ni Nino, ni tampoco Nuque yo creo que no los va a arriesgar para el partido de mañana en Copa y vamos a ver si llegan en buenas condiciones para poder eh, participar en el partido en el Carlos Belmonte, último encuentro ya del año, va a ser un partido muy complicado, además eh, el Albacete ahora mismo tiene 27 puntos, hay que decir que tienen un partido menos porque... Bueno, ayer eh, domingo en Vallecas ocurrió eh, una circunstancia eh, bastante eh, curiosa y que hay que denunciar. Eh, bueno, los eh, radicales del eh, rayo vallecano eh, se dedicaron durante la primera parte, durante los primeros 45 minutos a, bueno, pues a Insultar, lanzar todo ¿no? tipo de insultos y de calificativos al jugador del Albacete, Roman Zozulia, que es ucraniano, y que antes de venir a España pues, eh, se hicieron públicas varias fotos del jugador, eh, incluso... ...incluso con metralletas y con eh, pues, eh, seguidores y partidos radicales de allí de, de Ucrania. Eso le está pasando factura ahora en su etapa en España... Y, y bueno, por esos insultos, el Albacete decidió no salir a jugar eh, los segundos 45 minutos. Por lo tanto, ese partido, de momento, se mantiene 0-0. La Liga no suma esos puntos. Imagino que habrá que jugar esos segundos 45 minutos eh, otra semana. Veremos a ver si se hace a puerta cerrada en otro escenario o incluso se le da por perdido el partido al Rayo Vallecano, cosa que no creo, pero de momento esa es la situación, el Albacete que tiene ahora mismo un partido menos, será el próximo rival del Elche y va a ser un encuentro muy complicado porque es eh, un buen estadio, es un buen rival y como te digo pues ahora mismo tiene 27 puntos, el Elche que tiene 28 y vamos a ver si el Elche en estos dos últimos partidos puede cerrar con buenos resultados eh, el 2019. Pues eso, esperemos. Muchas gracias José Antonio González, eh, Paco ya lo has dicho, en el a todos gol Joaquín Buitrago uh -huh. y en el Elche en punta la tertulia también de los lunes Sí, la tertulia de los lunes para analizar el, todo lo que sucedió ayer en ese intenso partido que acabó por desgracia para la afición del Elche por 2 a 3 Qué mal, ¿no? Sí, sí, es decir, nos quedamos una con mal derrota cuerpo, cuerpo. una derrota cuando teníamos un 2-0. Así es que eh. pasamos de, del cielo al infierno Desde en 9 minutos <risa> Eso es duro. <risa> pues muchísimas gracias a los dos. A ti, a luego 101.4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 Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Pues con la sintonía informativa cuando son las 10 y 25 minutos vamos a continuar esa ronda de noticias. Hemos hablado ya de esa derrota del Elche Club de Fútbol contra Las Palmas ayer en el encuentro de, en el Estadio Martínez Valero. Y ahora vamos a hablar de las noticias Iziar con ICIAR Martínez. Muy buenos días, ICIAR. Buenos días de lunes. Desde luego, ¿qué fin de semana hemos tenido? ¿eh, Nietzsche? Eso es, movidito, sí, sí. Y muy cargado. Eso ¿Qué nos es. cuentas para bueno, hoy? Pues empezamos la ronda informativa en el Hospital General porque el nuevo bloque quirúrgico será una realidad, dice el alcalde, en tres años, con una inversión de más de dos millones de euros. Según Carlos González la actuación, que ha pasado a licitación, se adjudicará en 2020, y se hará sobre un espacio de unos 5.000 metros cuadrados para abrir 12 quirófanos nuevos con tecnología de vanguardia. Además, con con 10 salas quirúrgicas que tendrán unos 50 y otros 70 metros cuadrados y habrá también zona de reanimación y una veintena de boxes, lo explicaba el alcalde. La que se va a realizar en 2020 se traduzca en la construcción del bloque quirúrgico que va a suponer, por una parte, más quirófanos, que va a suponer también quirófanos más modernos y que, por lo tanto, va a aumentar la capacidad de realizar intervenciones quirúrgicas en nuestro hospital, lo que a la postre se traducirá en menos listas de espera eh, para los ilicitanos e ilicitanas. En definitiva, tengo que decir que se está cumpliendo la hoja de ruta en lo que a la rehabilitación integral de el Hospital General se refiere, acordada tanto con el presidente de la Generalitat como con la Consejería de Sanidad y que eso al final se traduce en que contamos con un hospital que cada vez es más moderno, más confortable y sobre todo que cuenta con mejores medios técnicos. Y por otro lado, pero también sobre sanidad, la Consellería ha consignado en el presupuesto del próximo año 100.000 euros para la redacción del proyecto del segundo Centro de Salud de Altavix. Y es que además el Ayuntamiento pues, ha cedido esa parcela ubicada en la calle Juan Hernández Rico. Y bueno, pasamos a otro tema, y es que el Comité de Empresa de Urbaser ha defendido los pliegos de la contrata de limpieza tras ese recurso contencioso administrativo presentado por el grupo ecologista Margallo por considerar que los pliegos pues, generan graves perjuicios medioambientales. La empresa ha en que este recurso retrasará más el proceso de adjudicación, lo que daría lugar a una situación insostenible para ese desarrollo del servicio porque dicen que la maquinaria actual bueno, pues está totalmente obsoleta y también han defendido que cuanto antes se renueven los medios mecánicos para el desarrollo del servicio, antes se reducirá la emisión de esos gases contaminantes y de CO2 y han añadido que los nuevos vehículos que formarán parte del contrato pues estarán dotados con tecnologías más actuales para no emitir tantos gases lesivos para el medio ambiente. Si se paraliza la licitación ya veremos si mm. los camiones y la maquinaria tan obsoleta puede terminar, uh -huh. puede terminar bien su trabajo. Está ya en las últimas y bueno y además es que la, eh, Euroacer ha pedido celeridad al ayuntamiento para esa adjudicación Lógico. de la contrata. Ya veremos si está el contencioso. ¿Y tenemos algo más? Sí, eh, quería destacar esa brutal campaña de ah. concienciación que ha hecho la policía local porque como si de un escenario de un siniestro grave se tratara, la policía local montó un dispositivo en Tres para concienciar del grave peligro que supone conducir bajo los efectos del lo, de alcohol o es, sustancias estupefacientes y una campaña que, aunque estaba avisada, eh, pues cogió desprevenido a más de un conductor y vecino que pasaba por la zona el sábado por la tarde. Sí, los, simu los simulacros, y no se saben que son simulacros eh, suelen crear As sustos Asustan más que otra cosa pero son necesarios, son necesarios para concienciar a la población de los peligros que conlleva el conducir eh, con los efectos del alcohol o de las drogas Y hoy tenemos una larga lista de previsiones, Ros, tenemos la inauguración por una parte de la pista Manolo Hurtado en el Polideportivo de Toscar. También eh, se van a visitar las actuaciones que se han llevado a cabo en la plaza Pepe Belso. También tenemos Política Ciudadanos que hablará de esos presupuestos. El Partido Popular también nos ha convocado, Igualdad ha firmado convenio con asociaciones. El Misteri también, una rueda de prensa para presentar ese concierto tradicional de Navidad que tendrá lugar este fin de semana. ...o sea que tenemos una jornada llena de, de noticias locales... ...y que anunciaremos en el próximo informativo... ...de la una al mediodía, mi compañera Marga Yu, ...al que invitamos todos a escucharnos... ...porque ya te digo, esta jornada es intensa. Pues muchas gracias, ICIAR, eh, por las noticias... ...por este repaso de la actualidad local... ...hay que recordar que dentro de unos minutos... ...tendremos al concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad... ...para hablarnos precisamente de ese simulacro de operativo... Eh, ...que Bomberos, Día y Policía uh -huh. Local... Eh, realizaron el pasado sábado aquí, enfrente, en el MAE, para concienciar a la población de los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Muchas gracias, y A la una, volvemos a escuchar. Va a ser un buen día. Y nosotros cerramos la ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días. ¿Qué tiempo nos espera esta semana? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con la borrasca de Daniel afectando de lleno a la mitad oeste peninsular. La jornada va a estar marcada por el paso de abundante nubosidad, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos durante buena parte del día. Viento en calma por la mañana, por la tarde flojo de suroeste y hoy las temperaturas van a bajar máximas que no van a superar los 16-17 grados en buena parte del territorio. Mañana martes ya estará aquí el ramal ascendente de la baguada de aire frío en altura, la parte más activa para garantizar una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones de carácter débil durante la segunda mitad del día el viento flojo puntualmente moderado de componente terral y en cuanto a las temperaturas seguirán bajando máximas en torno a los 14-15 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 10 grados El miércoles tendremos una tregua, ambiente relativamente soleado, con tendencia a cielos poco nubosos o despejados, ligero ascenso de las temperaturas, el jueves llegará otra borrasca, nos va a dejar abundante nubosidad, como mucho se podría escapar alguna gota, y el viernes de nuevo la inestabilidad atmosférica será la protagonista en una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones de carácter débil. ¡Hasta luego!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 Revieja.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 Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta Con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las diez y media de la mañana y ya estamos preparados para realizar la última de las entrevistas de hoy. Saben ustedes que la Concejalía de Seguridad y Emergencias ha puesto en marcha una campaña en colaboración con Policía Local, Bomberos y Día para concienciar a la población sobre el peligro que conlleva conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. El pasado sábado por la tarde, ante el MAE, se llevó a cabo dentro de esa campaña un simulacro de accidente de tráfico con. Víctimas mortales y controles de alcoholemia entre los que participaron en esta actividad Pues se encuentra el concejal de emergencia Ramón Abad, quien está hoy aquí en nuestros estudios para hablar precisamente de esta campaña que tiene como único objetivo combatir la siniestralidad. Y es que se está comprobando que durante las semanas previas a la Navidad aumenta el consumo de alcohol y drogas por precisamente las cenas y las comidas de empresa que se celebran a diario durante este mes de diciembre. Ramón Abad, bienvenido. Buenos días. ¿Es por eso, por lo que ustedes han comenzado ya esas campañas, esos controles de alcoholemia a principios de mes y esa campaña de sensibilización el sábado por la tarde? Es por ello, porque por suerte en estas fechas pues, aumentan las comidas y cenas de empresas... Eh, ...las reuniones de grupos de amigos y siempre hay que ser conscientes de que en esas eh, comidas y cenas... Pues, eh, ...se abusa un poco del alcohol y es importante que tengamos claro y seamos consecuentes... ...que eh, lo mejor para esas reuniones de amigos, de cenas de empresas, de comidas de empresas... ...lo mejor es dejar el vehículo particular cada uno en su casa y hacer uso del transporte público, del taxi, en este caso del bus, para poder hacer luego los desplazamientos, que son cortos, que son cortos la verdad porque suelen ser entre la ciudad, o ir a casa luego caminando una vez acabada esa reunión, eh, también pues un poco relaja y... Y beneficia. Y beneficia. Por lo tanto es importante que se haga las dos formas, de una forma persuasiva que es mediante esos controles de, de alcohol y drogas, y también... Eh, mediante esa campaña de sensibilización que hicimos el pasado sábado para que la, el personal, la ciudadanía sea consciente del riesgo tan grave que, que tenemos si cogemos el camino de la siniestralidad. Eh, ...en la circulación... ...desde luego los controles de alcoholemia... ...los pudimos ver en el mismo centro de la ciudad... ...hace dos semanas... Eh, ...han comenzado pronto... ...a principios del mes de diciembre... ...son controles que se pueden ver... ...y que estarán hasta después de navidades... ...vamos a estar todas las fiestas... ...porque es una campaña propia también... ...de la Dirección General de Tráfico... ...que insta a todos los ayuntamientos... ...a realizar este tipo de controles... ...porque los números eh, hay que reconocer... ...que son un poco alarmantes. Porque si somos conscientes de que ya en trayectos largos, por ejemplo, a nadie se le ocurre hacer un trayecto largo y beber antes de, de hacer ese trayecto, para eso creo que somos conscientes, creo que aún nos falta esa pica de conciencia a la hora de decir que esos trayectos cortos, como puede ser de domicilio particular a un restaurante del centro para tomar una copa con amigos, pues que es mejor hacerlo caminando o usar el transporte público. ¿Las cifras son preocupantes las de Elche? Las de toda España, a nivel general. En los controles de alcoholemia eh, eh, persuasorios, no preventivos, que sí. ustedes han comenzado, eh, ¿hay, ¿hay conductores, cazan a conductores hay, hay, bajo los efectos del datos, alcohol y drogas? Hay datos ya que nos dicen que sí que se cazan a conductores bajo los efectos del alcohol y drogas y por lo tanto es importante que la ciudadanía sea consciente del riesgo que entraña, eh, sin ir más lejos con lo que quisimos hacer el sábado, que... Aunque sean trayectos cortos y a baja velocidad, porque en ciudad se circula a baja velocidad, eh, la consecuencia puede ser muy lamentable y muy trágica. Claro, por eso el, el simulacro del sábado por la tarde. Ustedes eh, simularon un operativo eh, en caso de un accidente con víctimas mortales. Afortunadamente, Elche se libró de los accidentes con víctimas mortales en 2018, creo recordar. Eh, en 2019... Sigue así, en 2019, ¿20? lamentablemente, no podemos eh, obtener ese galardón porque en el Camino Viejo de Santa Pola hemos, tuvi hemos ah, tenido sí. dos accidentes sí, mortales y, pero lo que es en el casco urbano no hemos tenido accidentes mortales. Pero eso no quita para que tenemos que seguir insistiendo en que si nos reunimos con amigos o compañeros de trabajo... Lo importante y lo necesario es ir caminando o utilizar el transporte público. ¿Qué vimos en ese simulacro? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa cuando se produce...? ¿Qué, qué, qué, qué, qué, ¿Qué hicieron? En ese simulacro lo que primero se pudo ver es un accidente a una velocidad media de 40 a 50 km por hora, que es el que se puede alcanzar en esta avenida, en la avenida de Maestro Albeniz, Plaza del Parque, un, un vehículo particular que pierde el control. ...y al final da dos vueltas de campana... ...y el conductor fallece... ...¿qué es lo que se activa en ese momento?... ...en primer lugar policía local... ...que acordona la zona y... Eh, ...da fluidez al tráfico... ...para que no haya... ...ningún accidente posterior... Eh, ...sobre el mismo... ...y en segundo lugar los equipos de emergencia... ...bomberos que van al rescate... ...de las personas que están en el interior del vehículo... ...y sobre todo Día... ...que intenta hacer la reanimación cardiopulmonar, y finalmente, en este caso, el ser un simulacro, la víctima mortal que queda ahí en el suelo. ¿Y por qué han elegido ustedes en ese simulacro a la víctima mortal, al conductor, cuando las estadísticas reflejan lo contrario, que quien conduce bajo los efectos del alcohol provoca la muerte no de él, sino de peatones, ciclistas o motoristas? Al final, es lo del simulacro e iba dentro de una campaña eh, que también eh, lo que se quería conseguir es un cierto impacto en la ciudadanía que finalmente se consiguió de las consecuencias que puede traer un accidente con víctimas mortales. Pero es que nadie está a salvo, como bien claro. dices, un peatón, un ciclista, un viandante, eh, nadie está a salvo de una al final una actitud irresponsable. Por lo tanto, si lo que se pretendía era causar ese impacto, se consiguió y sobre todo personas que Escribían en redes sociales o mensajes que nos llegaban de decir que agradecían porque les había hecho pensar y recapacitar. ¿Pero qué les ponían? ¿Unas gafas? ¿Qué les ponían? Un simulador virtual sí, sí, para sí. ver cómo se conduce bajo, eh, bajo los efectos, de, efectos del de cualquier sustancia. También se eh, hacía eh, por parte de la policía local eh, controles de alcoholemia viandantes de forma voluntaria uh -huh. que, que, que querían soplar. Que, sí, sí, sí. Al final, entonces, por, porque a veces. Eh, somos un poco, queremos ser suficientes con nuestro propio cuerpo y decimos no Pero, controlamos. Exactamente, eh, controlamos, no, si no pasa nada yo no, controlo. No pasa nada yo controlo pues eh, al final las estadísticas muestran que con una copa dos de vino ya das positivo para, para conducir entonces lo importante al final la concienciación es, es tiene que ser exhaustiva es decir, que lo mejor para estos días es caminar o utilizar el transporte público o si una de las personas que van a ese ...en ese vehículo... ...no bebe... ...por ejemplo un grupo de... de amigos, ...una de las personas que no bebe... ...pues puede conducir sin ningún problema... ...pero es que es algo... ...que los números lo dicen... ...que están aumentando... ...el número de accidentes... ...en cascos urbanos... ...en toda España... ...y es algo que tenemos que sensibilizar... ...y como digo... ...el sábado conseguimos ese impacto... ...y sobre todo... ...también... Eh, ...lo quisimos mostrar con toda la crudeza... ...sin... ...sin ningún reparo... ...sin... ...sin ninguna... ...sin ningún paño caliente porque incluso hasta niños pudieron contemplar la escena, que en un principio se asustaron, se horrorizaron, luego cuando se les explicaba que era un simulacro, es decir, que los niños también son importantes porque tienen que hacer esa doble pedagogía, es decir, cuando suban a un vehículo tienen que estar en su silleta y con el, su cinturón de seguridad, pero a la vez tienen que recordarle a las madres y a los padres la importancia de conducir bien, correctamente y cumplir las normas de seguridad vial. Los controles de alcoholomía, pues, si son cenas y comidas, se ponen a cualquier hora del día. A cualquier hora del día. Eso hay que advertirlo. Y también hay que advertir, porque a veces es verdad que las campañas ayudan, pero lo que más ayuda son las multas a las que se enfrentan los conductores que consumen alcohol y drogas. ¿Qué multas? ¿De qué multas estamos hablando? Lamentablemente, cuando la administración eh, intenta hacer esa campaña de, esas campañas de sensibilización... Pero cuando no hay remedio, pues al final, cuando nos rascan el bolsillo es cuando de verdad hacemos realmente caso a estas recomendaciones. Pues las multas pueden ir en función del grado de alcoholemia, pueden ir desde los 100 euros a 600 euros, incluso puede ser un delito penal si superas la, la tasa permitida. Sin necesidad de que haya accidentes, Sin sino simplemente haya... superar ese sí. porcentaje admitido. La policía local estuvo en ese simulacro. También me gustaría... ¿Hay suficientes agentes en estas Navidades para llevar esos controles de alcoholemia? Está... Porque usted se ha quejado mucho de que hay jubilaciones anticipadas, hay interinos, eh, la oferta pública no sale por, por el techo de gasto. En fin, ¿cómo, ¿cómo está en estos momentos la plantilla de la policía local? Sí, la plantilla de la policía local está ahora mismo en buenas condiciones. El dispositivo de Navidad ya está preparado y está todo dispuesto para que sean unas fiestas seguras y tranquilas. Eh, todo eso no quita que nosotros, desde el equipo de gobierno, seamos ambiciosos y queramos tener más agentes de policía en las calles. Anunciamos el Día del Patrón de la Policía que queremos finalizar la legislatura con 400 agentes en la plantilla de la Policía Local de Elche. Ahora, Actualmente estamos en torno a 3,60, 3,58, 3,60. Por lo tanto, sí que es cierto que hemos aprobado una oferta pública de empleo de 49 agentes para el próximo año y vamos a ir poco a poco eh, supliendo esas bajas en la plantilla por esas jubilaciones eh, la medida de lo posible y mientras nos permitan los tiempos de la administración. ¿Y qué grado de interinidad tenemos en la plantilla de la policía local? ¿En la de Elche, eh, a diferencia de otras poblaciones, hay menos interinos? A diferencia a mucha diferencia de otras poblaciones, eh, los interinos en la plantilla de la policía local de Elche no llega ni al 3% de la plantilla. Hay 16 agentes interinos. Eh, por ejemplo, por hacer algún ejercicio de política comparada, en Torrevieja es más del 60%. Por lo tanto, en Elche no tenemos este problema grave de interinidad. Ello no quita que... Pero hay un 3%. ¿Qué va a pasar con ese 3%? Ese 3%. ¿no? 3% esperamos... Eh, la semana, esta semana hay un debate en el Escort Valencianes sobre la ley de acompañamiento de los presupuestos del año que viene, que esperemos que finalmente se permita la contratación de más agentes interinos para suplir aquellas bajas por jubilación anticipada mientras se convoquen los procesos selectivos. Nosotros apostamos por plantillas estables, apostamos por agentes de policía, funcionarios de carrera, formados y cualificados, pero mientras lleguen esos procesos selectivos eh, tendremos que echar mano de la contratación de interinos. No nos queda más remedio. El dispositivo de seguridad de Navidad es muy amplio. Estamos hablando de desfiles multitudinarios, también estamos hablando de protección de personas vulnerables como las personas sin techo. Eh, ¿Estamos hablando de, de un dispositivo más ambicioso que otros años? Es un dispositivo importante porque, como tú bien dices, el término municipal de Elche abarga, a, abarca tanto el casco urbano como las pedanías y hay mucha actividad. En fiestas hay mucha actividad. Todas las pedanías quieren organizar sus cabalgatas de reyes, su llegada de Papá Noel... ...y la policía local llega a todas ellas, llega a todas ellas, por ello el, el esfuerzo es tremendo. El esfuerzo es tremendo de desfiles multitudinarios. Precisamente esta semana tenemos una reunión para preparar el dispositivo de, de emergencia y seguridad... ...de la cabalgata de reyes del día 5 de enero. Y eh, dentro de la Concejalía de Seguridad y Emergencias también preparamos ese dispositivo... ...sobre todo para el día de Nochebuena para que nadie se quede sin cenar bajo techo y con día, caritas, cruz roja estamos preparando ese dispositivo para esa noche tan especial para que todas las personas que duermen en la calle habitualmente puedan pasar la noche en un albergue y puedan estar acompañados y, y puedan tener una noche buena eh, de lo más entrañable dentro de las medidas de sus posibilidades Van a poder abarcar, ¿tienen un censo ya de las personas sin techo? Más o menos eh, lo que es Día Protección Civil Cruz Roja los tienen más o menos controlados en la ciudad y sí que, sí que esa noche van a poder estar, como en otros años, en un albergue bajo techo y con una cena en condiciones. Pues gracias por el esfuerzo, Ramón Abad, de la Concejalía, Concejal de Seguridad, Emergencias y Recursos Humanos, por haber venido a explicarnos en qué están trabajando para mantener esta ciudad a salvo de accidentes eh, y catástrofes, como pueden ser los accidentes con víctimas mortales por la conducción eh, de, eh, bajo los efectos de alcohol y drogas. Muchas gracias. A ti. Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 48 minutos y vamos a dedicar los últimos minutos de nuestro programa La Glorieta a nuestra música, la que tenemos escogida. Todavía nos queda por cerrar una de las secciones, la que dedicamos a la música actual y en esa sección seguimos hablando de Joaquín Sabina porque este año muchos cantantes se han unido para rendirle homenaje a uno de los grandes como Serrat y la joven Rosalén que se han unido para dedicarle un tributo intergeneracional con la versión de una de sus canciones, A la orilla de la chimenea. Puedo ponerme cursi y decir Que tus labios me saben igual Que los labios que beso en mis sueños Puedo ponerme triste y decir Que me basta con ser tu enemigo Tú todo tu esclavo, tu fiebre, tu dueño Y si quieres también puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado, tu Dios, tu asesino, o tal vez esa sombra. Que se tumbó a tu lado en la alfombra a la orilla de la chimenea a esperar Que suba la marea. Puedo ponerme humilde y decir que no soy la mejor que me falta valor para darte a mi cama puedo ponerme digna y decir toma mi dirección cuando te atres de amor Van que un rato me llamas y si quieres también Tu trapecio y tu red Tu adiós y tu ven Tu manta y tu frío Tu resaca, tu lunes, tu hastío O oh, tal vez ese viento Que te arranca del la... Y te dejo abrazado a una duda en mitad de la calle y desnuda y, y si, si quieres, quieres también puedo ser tu abogado y tu juez tu miedo tu fe tu noche y tu día Tu porqué tu agonía. O oh, tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar. Y de la música actual nos vamos a la música del ayer porque en la efemérides de hoy hablamos del gran Beethoven quien nació en diciembre de 1770. El próximo año se cumplirán 250 años de su nacimiento y por ello se espera que su música se multiplique en las salas de conciertos de todo el mundo. De momento sonará en nuestra emisora. Estamos escuchando su novena sinfonía. Una de sus piezas más populares y versionadas ha sido escogida como himno de la Unión Europea. Así que ya saben, en 2020 sus sinfonías, sonatas, cuartetos e incluso los sonidos de su única ópera, Fidelio, serán interpretados más a menudo, los escucharán, pero sobre todo en Bonn y Viena, las ciudades donde nació y murió el compositor alemán. Y de Beethoven pasamos... A la cantante de Fado Marisa, una campeona galardonada el pasado año con el Premio Luso Español de Arte y Cultura que se concede cada dos años por parte de los Ministerios de Cultura de ambos países, Portugal y España, Marisa, una cantante cuya voz cautiva. Con ella les decimos adiós, que disfruten de este lunes, mañana volvemos. Em unos minutos viene a crescer no mundo para inverter o teu coração para mim, que quantidade de lágrimas devo deixar cair, que flor tem que nascer para ganhar o teu amor, por esse amor, meu Deus, eu faço tudo teclamo os poemas mais lindos do universo. A ver se te convensoe. Que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre. Para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir. Faça chuva ou faça sol. Porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera, abraçar-te no outono, verão e primavera, que sabe viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera, abraçar-te no outono, verão e primavera. E sabe viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Te procuro nos autodores da cidade Nas luzes dos faróis Nos meros mortais Como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quisá viver. Quimé, hertar a sorte, e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera, qui viver além. Uma quimé, hertar a sorte, e ganhar teu coração. 4. Teleelch Radio Marca.